a escuchar los audios y nos estamos enganchados a la perioda de la opción mundial al aire. Ya que siempre me voy a tener una vuelta y ya también se me voy a tener una vuelta el moreno, el de la suerte americana, y ahora va a Martina haciendo su haciendo su se traban, se pegan, es dulísimo, está pasando el turismo, el de la patata del testario. Eh... Estado, el otro físico mejor estado de el otro lado de pegado porque hubiera estado ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! sobre la campana que sobre con la guitarra porque Sí, sí, yo sabía que Samano había fundamental. Y yo había hecho fundamental, claro, el Por eso lo, lo estábamos trabajando mucho tiempo desde el gimnasio, y por eso lo saqué tantas veces en el combate, porque sabía que el voto que estaba ahí hacía daño, ¿no? En algún momento, yo sabía que en algún momento, que todo el tiempo, va a ser muchísimos años. Lo menos, yo que aquí, no sé es que puede estar para claro que sí, Vos te enojaste que te dijeron que fue un boleado, ¿para, para la estirpe es un boleado? No qué un sí, boleado. ¿no? No, no, se aparecer, ¿no? no, no, no y, Digamos que fue un cruzado con calidad, porque le comiste el piecito y cuando vino, ¡pum! ¿Cierto? En la Argentina creo que se un swing, ¿no? Sí, sí, sí. En México le fue un volado, un volado de izquierda. Pero vamos porque que intento tirar golpes por nombre, No, no, no, no, no que eso, ¿no? de eso no de no es una tarjeta que va a tomar, y eso cosa, pero vamos, que creo que este, este rote, pues, ya no hay varios y trabajar, varios, muchos no que entonces no por porque, eh, como digo, es que a, a, a cualquier movimiento, a cualquier movimiento, cada día más fuerte, cada día más anímicamente, moralmente, muy fuerte muy espiritualmente también, ¿no? Si hubiera la motivación a todos con la jugada en este combate, yo si ustedes no el primero, podrían en el último tratado seguro que yo no sé no se quedaba con el equipo para Argentina y a ganar con los autos salidos. día, aunque no sí. luchar. Bueno, pues, una vez me acuerdo que me dijiste ya, todo esto está escrito. Y vos sabés que a mí me, el sábado, por primera vez ¿sabés que se nos, se nos pensaron en lagrimones conmigo porque. Eh, todo lo que escuchaste, todas estas cosas, como que nos sentimos parte, con nuestra granita, de arena, todo eso, ¿no? qué, qué, qué bueno, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, muchas veces tuvieron su yo que, por dos motivos que me has escrito, porque lo escribo yo, ¿sabes? Porque lo escribo yo, el... ¿sabes? yo, Y estoy con toda la fuerza y con toda la gana para, para que esto, salga que sería el estado y que es un choralista, ¿no? Que no sea un niño ni cabrera, como ya he hecho, desde el doctor de la toda mi carrera y lo más que nada en los últimos años eh, de esta manera. La verdad que cómo se hace pensar eso. A mí por lo menos de pensar muchas cosas, de tratar de ser lo más consciente posible. Eh, y he tenido mi familia también tiene la misma sensación. No. Los mismos sentimientos la misma sensación, los sé sentimientos, pero la misma sensación lo que pasa. Pero lo, lo veíamos eh, tan transparente, ustedes cuando hay una foto que yo te decía, Gambi, que estás con Pablo, que te mira como, no sé, como no creyendo loco, como diciendo, sé, que mira lo que hiciste. <risa> sí, sí, sí, sí. es verdad, fue... Ustedes tienen probablemente la, la totalidad y eso, ¿no? De, de ese momento, después de haber pasado, creo que quedó tan en eh, shock el equipo de... de como el Hacer, hablar y decir esto, ¿no? porque uno no quiere caer en la prepotencia, yo por lo menos no quiero caer en la prepotencia, no quiero caer en esto de, de decir que si vengo acá para bloquear, estoy aquí para bloquear, para, para pero vamos, esta por encima de todo eso es el convencimiento, el trabajo y, y, y el profesionalismo con que me tomamos las cosas. Y, y vamos a echar lo, lo que uno puede estar. Este, digamos, más que, más que, nada, más que deseando, digamos, eh, era algo que lo practicábamos, o sea, Más que, más que de todo era un partido, porque lo, lo veíamos, yo esta altura, en cuanto llega si una mano mía vamos a ver la reacción de él, cuando llega si una mano llena, un vuelven mío, vamos a ver cómo reacciona, sabía de él. con Frank Precios también, que cayó de luces el americano, y bueno, y después... Claro, y Wilfredo, eh, veniste ganándole a Mauricio también con un golpe contra la fuera no sé si la viste esa pelea. Wow, no, yo era un chico había nacido <risa> Nosotros eh, creo que está todo por verse, tener varias alternativas, eh, más o menos sabemos, porque ya tenemos mucho a nivel internacional, lo que dice Bobby Vega, lo que dice Álvaro, si fuera eh, lo que quiere Sergio Martínez, ¿a quién apuntaría? Eh, no más digamos, ¿no? después de estos combates, ¿qué, qué hay o que algo más grande quedaría, no lo no sé, es eso? Eso, eh, eh, digamos, eh, pero el tiempo digamos que los primeros combates, es pues, porque tendría que ir después, está pues, ahí, ahí, para el costado, está, está partiendo también, pero es que esa, hay esa, aspecto que es grande todavía y, y eso todavía no, no se habla con seguridad, ni con solidez eh, Después, creo de de que es lo que hago en África y es y es con una historia de también detrás, Brasil pero vamos, que tanto de eso se puede, si uno tiene Tengo que, afinando la pista, a algo lo que tengo afinado más, apunto directamente a algo es lo que deseo. Creo que si no perdía, ¿no? Estar en el lugar y tratar de decir esto, que mucho ahora, tener como cualquier otro, o tener como algo de lo que ¿Serio, nos aguantan los minutos que hacemos a la policía del radio? Por supuesto. Vamos, sí, sí, sí, ahí está, ahí está. Eh, bueno, decíamos entonces el tema de de en el 9, más o menos en el futuro, porque eh, cuando se habla de nosotros, soy so campeón del CNB, el consejo lo puede hacer tranquilamente, se declara campeón de mérito como fue Maribueda y es por el regular. Ah, también, prácticamente podría ser el titulón. Claro, Pero, eh... ...comoción de ver tiempo que vos, Vos que, mucha gente que no sabe cómo es el tema de, de, de los promotores, eh, les explicamos que vos estás con Libera, y que, bueno, que Maribueda tiene promoción propia, y y parqueado de todo raro, o sea muchas veces hace muy difícil también cruzar y ponerse de acuerdo en eso, momentos, ¿no? Claro, es muy difícil esto, porque hay es cuestiones que sienten el ápice el ápice, este, y digamos que con muchas salas, muchas conversaciones, muchas horas, muchas semanas, muchas semanas telefónicas, de, de eso se trata también, pero bueno que, que ojalá todos, ojalá, eso fuera todo el problema que tengo yo, ¿no? Que tenga en mi vida, ¿no? Ojalá todos tengamos ese problema, ¿no? Estamos hablando de, de, de combate con gente de bandas y de cosas solamente positivas. ¿sabes? Eh, yo hace poco día estaba hablando con Lucas Matisse y bueno, eh, estaba triste por el tema de la derrota, pero me decía este, lo que es Sergio Martínez, es increíble. Yo lo, lo quería correr en la montaña y siempre estaba 15 metros adelante. Por eso digo, habla de la gente, tenés este es el presente. ¿no? Claro, con eh, bueno, el próximo no pero vamos que eso es un poco más como de los atletismo uña, uñas no pierde, pero termina ganando entonces tiene que ir con esa motivación para la que viva? Si es liviano para mí es como que no entreno bien, entonces dejo dejo una vida y media y todo. Y, y creo que eso, eso es, es bueno para nunca para, para es bueno para los chicos que me conocen, para los que vienen detrás. Eh, Sergio, y pensando ya, mirando, bueno, tener las dos peleas grandes que hiciste para la feria, y en el futuro, eh, ¿te gustaría tener una promotora o estar en el mundo del boxeo? Aria, ah, ya, ya, en el mundo del ocio. Sí, no sé si cabría seguir en este de Por favor, y estoy lo más alto que yo museo de acreditar. Y se ven muchas cosas que no me gustan nada. ¿sabes? Y esto es el sistema. Yo creo que, como a veces algo, como lo algo pasando, que empezaba a hacer con una conversación de mías, sobre el tema de la sociedad, de, de la discriminación, y de los problemas racistas y de todo lo social. Y de, Locura. En el boxeo es exactamente lo mismo. Yo creo que las cosas tienen que funcionar mal para que el sistema no vaya bien. ¿sabes? Entonces, mucha gente tiene que ir mal para que otros pasen muy bien. Y eso no me gusta nada. ¿sabes? Entonces, hace, hace picarismo con mucha gente. Y si quiero tomar papel el boxeo quiero tomar parte de, de este mundo. Tengo que hacer picarismo con mucha gente. No, no estoy preparado para eso. la verdad que está complicadísimo con las nuevas noticias que hay, que no puedo, nada, entonces, que no puedo hacer nada, porque con está todo en el aire, ¿sabes? Pero, lo que se viene es grande, es muy grande, y otro momento está trabajando sobre el aire ¿sabes? Tenemos varias posibilidades, se tiraron tres posibilidades, y cualquiera hay un tema grande, te y muy bueno. Entonces, eh, no me no pude ir a Argentina, no pude ir a España, no pude ir a la ciudad, no no no estar por todos los que eh, hace casi profesor, desde, desde, desde Bueno Sergio te, te queremos agradecer por, por toda la, la molestia de, de, de, darnos, de atendernos en cualquier momento Vos Gaby, así que la verdad de acá, de nuestro programa te decimos muchas gracias No, oh, no, muchas gracias, a sí, ustedes chicos, si les digo no, que yo tricky, que radio, no este decir que se quieren llamar a cualquier hora Y es porque teléfono de Gaby, yo creo que que no hay conveniente, de que no se y que nada, que está